desde la sintonía de Berriozar y Rotia saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM jueves 28 de noviembre del 2013 cuatro minutos que pasan de las 6 de la tarde y aquí comienza Euskal Música tu cita con la música local la música que se realiza en Euskal Herria recordarte que este tu programa lo puedes sintonizar, lo puedes escuchar a través de internet en euskiplaza.net clicando en el logotipo de la radio Y también lo puedes escuchar, lo puedes sintonizar el sábado y el domingo, eso sí, en redifusión, en repetición, a la misma hora entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Dicho esto, vamos a entrar en materia con el programa de hoy, ya que tenemos un programa completo, completo donde los haya. Ya que tendremos la visita de Ayola Rentería, sí, la vocalista de sea mais que estará por aquí por los estudios de Berriozario y Ratia, por el programa Euskal Música, para presentarnos eh, su nuevo trabajo discográfico DA, que saldrá a la venta el 9 de diciembre. Aunque ya te lo puedes descargar por varios lugares de internet, físicamente lo podrás encontrar en la Feria de Durango, que comienza la semana que viene, y en las tiendas a partir del 9 de diciembre. Hablaremos, aparte de este nuevo trabajo discográfico, un poquito de la trayectoria musical de la banda con ella, con Ayora Rentería, vocalista de sea mais Aparte de eso, tenemos varias novedades. Tenemos el nuevo trabajo de Corronchi y el nuevo trabajo discográfico de la banda Governors, nuevo disco titulado Morfinapolis. Y también tendremos las secciones habituales, agenda de conciertos y noticias. Dentro de las noticias repasaremos dos adelantos, el nuevo trabajo de Urch, el adelanto sencillo presentación y también el sencillo presentación del nuevo trabajo discográfico de la banda de Berriozar Bocanada, disco que saldrá el lunes 16 de diciembre. Así que como te comentaba anteriormente, un disco con un programa completo para esta tarde de jueves y para este tarde de fin de semana según cuando nos escuches en directo hoy jueves de 6 a 7 y media de la tarde en redifusión en diferido sábado y domingo también a la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde. Y vamos a entrar en materia, vamos a comenzar el programa de hoy con la banda Corronchi, una banda creada por Agus Barandiaran en 2004, más concretamente en la eh, localidad eh, vizcaína de Munguía. Ronchi suma con Tradición 2.1 su cuarto disco, que ha sido grabado en múltiples estudios localizados en muchos países del mundo. Hay que decir que aparte del disco, traen dos videoclips. El videoclip Sardos Camp, que se ha grabado durante los días 4 y 5 de octubre del 2013 en el Centro de Arte Contemporáneo de Uarte, y el segundo vídeo Aupa Mauritia, que se grabó en directo el día 23 de agosto del 2012 en el escenario Abando Ibarra dentro de la Astenagusia de Bilbo con los bailarines Igor Kiyok ol También comentarte que dentro de este trabajo el flamenco mezclado con el fandango, el fado portugués con el fragor de la purrusalda, el arin arin con lo italiano, la virbilteca con lo gallego, Sicilia unida a la festiva calejira, la cerdeña zimbabue, Madagascar, Escocia, Asturias, Cataluña y Francia, todo juntito está dentro de lo que es este nuevo larga duración de Corronche Tradición 2.1. El disco se compone de 10k de 16 canciones más un extra del tema sagrado. Sardoska, y además, como te comentaba anteriormente, te puedes encontrar dos temas en formato de VD Sardosca, que es el eh, videoclip de la canción Y Aupa Mauricia, grabado en directo, como te comentaba anteriormente En la Astenagusia de Bilbo Así que, si os parece, vamos a comenzar con esta novedad esta semana Vamos a comenzar con el nuevo trabajo discográfico de Korronchi Y de él vamos a extraerte los temas Visiduna, sexto corte del álbum Y el tema Arcupeco Dancha Con la música de corronchi comenzamos el programa de hoy de ¡Euskal Música! Música! <Sos> zurrasku bisitza benetaskor diuzan oh soman eskaiola ubibi sigaragubai amezlari decir aquel urperaduz na yak deus sta tous a saqueria goraitus suri querietan suri enterrando deseos anular voluntades ensalzar falsedades fingiendo presencias vistiendo apariencia escondiendo nuestras miserias dios adquiere tu arte guruak dio buka tu arte bizitzak dio esuk Ez du zeu ere izan zaitez parte Biotzak dio lertu arte Uruak dio bukatu arte Bizitzak dio ezut zitarte Ez du zeu ere zaitez parte <tistik> Zidugunaz bizituz, joan zaigun oro bukatuz Oiu katu ordez murmuriatuz, madarikatuz gogaituz Bizi beti, bizi albait, konturatu gabe noiz Hurvil du a la besteno bai tes quarteanies no la bai nes el fin sin vivir, murmurar sin gritar hastiarse y maldecir no vivas las formas sin aviso transforma la vida no se conforma dios act violento arte rua dios uka tu artzen Bizitzak dio ezut zitarte, Zunzeu ere izan zaitez parte. Bionzak dio lertu arte, Uruak dio bukatu arte. Bizitzak dio ezut zitarte, Zunzeu ere izan zaitez parte. <totipen> Thank you. de las novedades que nos ha llegado esta semana al programa Euskal Música, aquí a Berriozario y Ratia, 100.8 de la FM es el nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Corronchi, el álbum Tradición 2.1, en el te puedes encontrar 16 temas, además de un extra, y eh, también te puedes encontrar un DVD con dos videoclips, uno grabado en directo en la pasada Aste Nagushia de Bilbo Hay que decir que el formato es en disco libro Como, bueno, viene siendo habitual En los últimos trabajos discográficos de esta banda Y ahí estaban Dos temas que te puedes encontrar dentro de este disco Visi Dugnois, sexto corte del álbum Y esta canción, Arcupeco Dancha Dancha de Arcupe, noveno corte del álbum Y de una novedad nos vamos a ir hasta otra novedad, ya que nos vamos a ir con la formación Governors, una banda que surge de la mente del músico y cantante J. Sang en 2006 en Arrasate. Hay que decir que Governors proviene de grupos en los que J. Sang ha sido pieza clave en el devenir de los proyectos musicales tales como Econ, tales como Brutal Melody o la formación Feyor. Governors utiliza en todos sus discos ritmos crudos pero bien aderezados musicalmente, como te vas a poder encontrar en estos dos temas que te vamos a dar a conocer, pero antes hay que decir que Gobernos pues juega fuerte con su cuarto álbum que lleva por título Morfinapolis, eh, hay que decir que Aritz Arregui ha realizado en julio y agosto del 2013 la grabación y mezclas del disco en sus, en sus estudios IGAIN de Usurvil, comentarte que en la parte de los textos, Eider escribe los temas a Resia, ayer firma las canciones Paradiso bailará. Eh, morfinas Morfinapolis que es el tema que da título álbum Reset, Baneki y Garay B ori Mikel eh, pues hace las letras del tema Suluán y Cresalesco Saurietán. E Iñaki Viñaspre nos da la letra del tema astuen a Bestia. Como puedes comprobar, un montón de colaboraciones, eso sí, en lo que se refiere a las letras. En la música no ha habido colaboraciones, pero sí su buena música. Ellos son Jotasanja a la voz, Jorge al bajo, Paco a la guitarra, Eloy a la batería y Urchi a la guitarra. Desde el sello Vagaviga nos llega otra novedad, la novedad de Gobernos, y vamos a disfrutar, a saborear... Estos dos temas, Reset, tercer corte del álbum, y Garay, Berry, Ori, sexto corte del álbum. Nos quedamos con ellos, nos quedamos con Governors. Jump on Berry, ataca. También esta semana en la sintonía de Berriozario y Ratia En el programa Euskal Música Si antes hablábamos de Corronchi Ahora nos vamos con algo más cañero Con algo más contundente Con lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta banda Para Gobernors Recuerda el álbum Morphear Morphinapolis, lo diré, vaya nombre que le han puesto al trabajo discográfico, ¿eh? No tenían otro nombre más sencillo que han dicho para la gente que está al otro lado de la radio, ¿eh? Para los eh, radioyentes y también para la gente que por supuesto tiene que decirlo, pues lo eh, vamos a poner difícil el nombre del del título. Pero bueno, ahí están Gobernors con los temas Reset y con el tema Karai Berry Ori, que es el tema que estamos escuchando a la mismito en los últimos compases de este nuevo trabajo discográfico, que por cierto, los podrás ver, los podrás disfrutar el 28 de diciembre en eh, la torchu Rock, en la edición de este año, lo dicho, en Diyaba eh, Atarrabia. Y de la música de Gobernors seguimos con la caña de la contundencia pero nos vamos con el nuevo trabajo discográfico de la, de la formación de Estella Dizarra Flitter el disco rabioso con él, vuelven a la escena el disco ya lleva un mes en la calle y se está vendiendo bastante, bastante bien por lo menos yo en internet estoy viendo que en algunos eh, sitios habituales donde se compra música, está totalmente agotado. Hay que decir que la banda actualmente está formada por Kaby Zurwano a la guitarra y compositor de la banda, Carlos Elizaga a la batería, Mike Leoz a las voces y la nueva incorporación de una Unailag al bajo. Hay que comentarte que ya hay fechas de presentación para el disco y comentarte que en la sección de agenda de conciertos os la daremos a conocer. Mientras, nos vamos a quedar con su buena música, nos vamos a quedar con dos temas extraídos De lo que es este nuevo trabajo discográfico, Los temas Más volumen y Ponte en pie, y es que regresa la caña y la fuerza desde Lizarra Estella de Flitter. Eki suan elektro Fasforlomen, Fasforlomen, Fasforlomen Tu da Y que suene el eco que no se oye, que no se siente Que sube arriba, toda esa gente Baskolumen, baskolumen, baskolumen cerdo oigan los cerdos Baskolumen, baskolumen, baskolumen ¡Vamos del pueblo! ¿Quién la quiere pisar? ¿Qué? ¿Quién la quiere apagar? ¿Quién, ¿Quién la quiere aplastar? ¿Quién, ¿Quién la quiere estrujar? Bas volumen, bas volumen, bas volumen, bas volumen. Bas volumen, bas volumen, bas volumen. Bas volumen, bas volumen, bas volumen. Bas volumen, Que digan a las cerdos! Bas volumen, bas volumen, bas volumen. pueblo! ¿Quién la quere pixar? Ehet? ¿Quién la quere apagar? Ehet? ¿Quién la quere aplastar? Ehet? ¿Quién la quiere destruir? Put the beat in motion, que borca tu corazón. Vigila tus pasos para dejar la cita, no. Abre bien los ojos y si no te quieres perder. Aprieta tus garra si no te quieres caer. Put the beat Yo yeah. Volver, empezar, es el tiempo de querer, de cambiar tu actitud, actitud. Ahí está sonando el esperado regreso de este de esta formación de Estella Lizarra, la banda Flitter, que regresan con 11 temas, como son los que acabamos de escuchar, más volumen, y esto que está sonando ahora mismito, ¡ponte en pie! ¡Ponte en pie! Oye, ¿qué te parece si ahora nos venimos hasta Berriozar? ¿Qué te parece si nos venimos con un señor que se hace llamar Cavi Izurieta? Es un cantautor nacido en mayo del 76 que desde muy joven pues descubre que se siente cómodo entre libros y situando las canciones como argumento diario en su vida. Así pues, en 2005 edita lo que es su primer libro poemario desde mi rincón y en 2009 el segundo salitre en piel. Hay que decir,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 y Andoni de Mochila 21 a la guitarra, sin duda alguna este nuevo trabajo eh, pues es imposible de pasar por alto con gracias con grandes dosis de canción de autor y repleto de canciones con mayúsculas, sin duda un nuevo talento a tener en cuenta y es que este aquí es de Berriozar, es Javi y Zurieta, el álbum se hace llamar Maldito Invierno, es novedad esta semana aquí en Euskal Música y lo que vamos a escuchar dos temas de su nuevo trabajo, El Plan y Maldito Invierno, esperemos tenerlo por aquí, por Berriozar y Ratia, por programa Buscar Música dentro de unas semanas para que nos eh, pues, eh, presente este nuevo trabajo discográfico, mientras tanto nos quedamos con su música Eta zero Saltar la valla Y salir corriendo Desayunar contigo En algún hojaro Acabara el día Me dio palo Plan para mi Hacerme un hueco Y esperar que acertaran Pasar de largo, salir ileso, Esquivar al maldito sol de invierno. El plan nunca fue salir huyendo, Aquel gesto fue una trampa a fuego lento. Después de firmar, Zal referredzo unda Desmarro en la estación no buscando El vagón De los vasos De Ginebra Donde Estara hoy Aquel viejo rock and roll Del tacto de tu Malena Maldita Invia marchosos, baladas, entre todo un poquito tiene este señor Javi Zurieta dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico titulado Maldito Invierno 11 temas son los que te puedes encontrar entre ellos los que acabamos de escuchar El Plan y estos últimos compases del tema que da título al álbum Maldito Invierno desde aquí, desde Berriozar nos llega Javi y Zurieta novedad también esta semana aquí en el programa de Euskal Música en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM que sabes que cada jueves estamos contigo, comparto Lo mejor de la música local Entre las 6 y las 7 y media de la tarde Y si nos escuchas también el fin de semana Lo puedes hacer el sábado y el domingo a la misma hora De 6 a 7 y media de la tarde Eso sí, en repetición, en redifusión Nosotros que continuamos compartiendo contigo más música Ya tenemos por aquí, por los estudios de berriozar y Rattia Por el programa de Busca Música a Ayora Rentería Vocalista de la banda de Seamais Pero antes de ir con ella, pues nos vamos a adentrar en la agenda de conciertos Y nos vamos a adentrar en las novedades de esta semana En lo que se refiere a las noticias Dos novedades importantes El nuevo trabajo de Urch El nuevo trabajo de Bocanada Así que, vamos con ellas Vamos con las eh, con la agenda de conciertos Y después con las noticias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 Comenzamos el repaso a la agenda de conciertos, comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la semana en la sintonía de Berriocero y Grecia en el 100.8 de la FM y como cada jueves en el programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, Euskal Música. Contigo entre las 6 y las 7 y media de la tarde como también lo hacemos tanto el sábado como el domingo, eso sí, en redifusión, en repetición. Comenzamos con la agenda de conciertos ya que mañana viernes 29 de noviembre a partir de las 9 de la noche y con entrada gratuita en el bar Inferno Taberna en la calle Calderería estará el buen rock and roll que nos trae la formación de Iruña Impacto. Un día más tarde el sábado día 30 de noviembre a partir de las 9 de la noche y con entrada gratuita en el bar Aquelarre de la andrea estará la formación Sukubo presentando su primera maqueta Distopía. Por cierto la maqueta ya la puedes encontrar por 5 euros en el Infernito en Elcar y también la podéis encontrar el sábado en el concierto. Y nos vamos con los próximos conciertos que tiene la banda Flitter de Lizarra Estella para presentar su nuevo trabajo discográfico. El 28 de diciembre estarán dentro del A Torture Rock en Atarrabia. El 3 de enero estarán en el Certamen de Rock de Villa de San Adrián. Y el 4 de enero estarán en la Sala Jimmy Jazz de Gasteiz junto a la Formación Chitrine. Y de la agenda de conciertos nos vamos con las noticias más destacadas de la semana Dos de ellas, una de Urch, que edita su séptimo disco titulado Astiro Y hay que decir que han pasado 10 años desde su último disco y concierto Astiro refleja en sus canciones una inmensa alegría de vivir un disco abrumadoramente pegadizo Y os vamos a dejar con el sencillo presentación tema que da título al disco Astiro, es el adelanto para este nuevo trabajo discográfico de Urch que ya está en la calle y que en la Feria de Durango, por supuesto, la estarán presentando. Música Es el sencillo presentación de este nuevo trabajo discográfico de la formación Urch Astilo Nos vamos con el sino de la herida Así es como se va a llamar el tercer trabajo discográfico de la formación de Berriozar Bocanada El disco saldrá el 16 de diciembre Mientras llega ese esperado día Nos quedamos disfrutando del adelanto Huele a muerto Es el adelanto dicho del nuevo trabajo de los Berriozar Tarras Bocanada free it the shoulders better. Hasta aquí la agenda de conciertos y hasta aquí las noticias más destacadas de la semana, el adelanto de Urch eh, con ese nuevo trabajo discográfico Ástiro y el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de Los Berrios Tartarra Boca Nada, que el disco saldrá el 16 de diciembre. Ahora nos vamos a quedar con uno de los temas extraídos de lo que es el nuevo trabajo discográfico de Se Amais, el álbum se hace llamar Da, el 9 de diciembre estará en la calle Mientras tanto lo puedes encontrar en varias plataformas en internet y por supuesto en la Feria de Durango, en la Durango Co. -azocan. Lo dicho, nos quedamos disfrutando uno de los temas de este nuevo trabajo discográfico y enseguida hablamos con la vocalista de la banda Ayura Rentería que ya tenemos por aquí por los estudios de Berriozario y Ratia por el programa Euskal Música. Dick Gawass te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para Sea Mais dentro de ese nuevo trabajo discográfico danos encontramos este tercer corte del álbum Oyu oh Oyu Para hablar un poquito de este nuevo trabajo discográfico, para hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda, tenemos a la vocalista, a Yora Rentería, a Rachaleo. Buenas tardes. Aupa Rachaleo. Para comenzar, si te parece, lleváis ya muchos años en esto de la música, pero contarnos un poquito eh, esos inicios cuando se formó la banda, cómo la formasteis. Bueno, pues nos conocimos en un viaje de estudios a Londres, en el 97, al de unos meses decidimos juntarnos y, y empezar a hacer música en un local, grabamos una maqueta, con seis meses ganamos el séptimo concurso de Oscar y En el 98 primer disco, 2000 segundo y así hasta 7, con todo con conciertos y, y pues bueno, seguimos los mismos y pues eso, haciendo música, que es lo que nos gusta. Eh, como decías, en el 97 editasteis una maqueta que os dio uh -huh. buenos resultados, aparte sí. de ganar ese concurso también estuvisteis en otros distintos. Sí, estuvimos en, también en el Villa, estuvimos clasificados y, y bueno, y, y aparte que pues tuvo unas ventas interesantes para ser una una primera maqueta se movió se movió bastante con el tema ychazoa y todo eso uh -huh. y bueno y, y a raíz de eso pues nos vino nos vino nos en una discográfica y ahí sacamos los dos primeros discos con, con gore por ejemplo una discográfica de aquí uh -huh. y bueno y, y así hemos ido adelante siempre cambiando un poco nuestra música y ...nos hemos mantenido los cuatro, los mismos... Y, ...y pues bueno, gozando con lo que hacemos al final. Eh, sea Maíz, nombre que le, que le disteis a la banda... ...¿cómo surge este nombre para la formación?... ...¿tiene algún significado especial para los componentes? Bueno, el, el significado en sí es bueno es el, el nombre científico del maíz... ...pero al final eh, la cuestión era la sonoridad... Es un, ...es un nombre muy limpio... ...que no te, no te, no te mete en ningún tipo de estilo... Y pues teníamos otros dos nombres pensados también Y como eran una auténtica basura Pues nos quedamos con Seamáis eh, ¿Los componentes de la formación veníais de otras formaciones? ¿O es con Seamáis donde comenzasteis en esto de la música? A darle un bueno, poquito. yo creo que ya eh, Bajista estaba en En Chupacharcos y Neandertal Y yo también había pasado por algún grupillo Y y, y batería y guitarra Pues habían estado en Demosti Cuadra Y luego nos juntamos en Seamáis Y eso es lo que En lo que seguimos. O sea que ya veníais rodados, ¿no? De... Sí, un poquito, tampoco muy rodados, pero con cierta experiencia, vamos. Eh, ¿Habéis tenido cambios en la formación? Más dicho que no, que seguís Nada, todos, juntos, todos juntos, sí, sí, sí. ¿Y eso a que puede ser debido tanto tiempo unidos, juntos, en pues una familia, digamos? Pues primero porque somos amigos y porque intentamos no tomarnos nuestros roces a la tremenda, ¿no? Como haces en la familia y a la familia se le perdona todo, pues a, al grupo también se le perdona todo, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, pues lo que intentamos es llevar los cuatro al mismo ritmo para que la cuerda no se rompa. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante lo que es la formación, ¿algún grupo os influyó en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia tenéis por ahí? Yo creo que uno no se puede decir, creo que hay miles y han ido cambiando durante durante todos estos años. Al principio podía ser algo más que nos influya más, pero y unos James Addiction... Luego pasamos a unos Queen de Stone Age que todavía nos siguen influyendo y nos, y nos encantan, pero hemos pasado pues, a Strokes, Frank Ferdinand, Lady Tron, eh, pues un montón de bandas diferentes hoy en día que no nada tienen que ver con lo que escuchábamos al principio que tampoco hemos dejado de escucharlo nunca, ¿no? Eh, tenéis ya varios discos en el mercado, eh, cuéntanos un poquito por encima cuáles son, qué aceptación ante el público han tenido... Bueno, en realidad hemos tenido siete discos, este es el séptimo da... El primero, pues bueno, pues como se llama sea mais y pues nuestro primer disco, nuestro intento de intentar demostrar todo lo que sabíamos en el menor tiempo posible. Luego vino Electricitatia, un disco al final con mucha fuerza, Arrobian, un disco conceptual y especial. Luego vino Sortus, uh -huh. también un disco con muchísima fuerza y, y muy estoniano, podríamos decir. Y luego vino Morfina, Era y da. Y cada vez ha ido a más. Es lo que... Empiezas más modestamente y siempre hemos ido a más. No ha habido un momento de bajón ni una subida gigantesca. Siempre ha ido a más. El pico más alto ha sido con negua y Endata, con el disco anterior. Pero en general ha sido todo todo hacia arriba. Eh, de estos discos que has comentado, sin incluir el que vamos a presentar, eh, ¿cuál ha sido el más redondo? ¿El que más os ha gustado de los seis que habéis sacado? No se puede decir, yo creo. Es como... Sería como llamar a, a un hijo tuyo tonto, no uh -huh. sé, creo que todos todos tienen su cosa y todos tienen su época, ¿no? Puedes decir, Jo el primero es el que está un poco más flojo, pues normal, es nuestro primer disco, pero hay unos temas muy muy curiosos y, y, y, y muy bonitos también, ¿no? ¿no? ¿Comparable? Pues no, no son comparables, no tienen nada que ver uno con el otro porque hay mucha más experiencia... E influencias diferentes entonces pues yo creo que todos tienen su toque y todos tienen su época no eh, antes de hablar del disco da que presentáis qué diferencia encontráis entre los seaáis de los inicios a los de este nuevo trabajo un poquito a la evolución que ha dado la banda desde los inicios hasta ahora pues es un cambio total al final es eh, de algo mucho más progresivo con subidas y bajadas a cosas muchísimo más directas eh, ahora hacemos también cosas bailables ahí hay, hay discos que o sea, hay canciones muy, muy muy muy bailables, también hay pop, hay de todo. Siempre hemos procurado hacer de todo, ¿no? pero pero sí que hay un cambio muy grande y sobre todo en la, en la ejecución de las cosas y en, y en que realmente lo que está en nuestra cabeza y lo que sale como tema es lo mismo, ¿no? que antes siempre había algo en nuestra cabeza que no conseguíamos llevar a cabo ¿no? uh -huh. y ahora sí. Eh, da, nuevo disco de Sea Mais. ¿cómo fue el proceso de grabación del disco? porque habéis tenido en este disco un productor de prestigio? Uh -huh. Sí, el, el año pasado ya, eh, de, cuando nos planteábamos un disco nuevo, nos apetecía hacerlo con un productor uh -huh. Y de casualidad, en fiestas de Lequeitio, nos conocimos a Dave, que estaba en casa de un amigo Y nos vio en directo y hablamos con él y le entramos a saco pues para uh -huh. que nos produjese un disco Está, Estábamos buscando productor y se nos planta delante el productor de The Cure Pues no, no podíamos hacer no podíamos escapar la, la oportunidad, dejar escapar la oportunidad, así que Pues nada, le entramos allí como pudimos, luego tocamos en Londres y estuvo con nosotros también, y al final para noviembre del año pasado ya teníamos eh, productor y teníamos estudio también cogido, ¿no? Y luego a principios de año nada más se acaba el concierto del 30 de diciembre de la torchu el día 2 de enero nos metimos al local a hacer temas. Dave nos pidió 14 temas... Y, y pues eso, estos meses, los primeros meses del año Hemos estado haciendo los temas y mandándole las maquetas Y luego en julio nos metimos al estudio Ya primero hicimos unos ensayos con él Él ha estado en todo el proceso Hicimos unos ensayos con él Y luego grabamos también con él ...y cogió todos los ceros y unos en un disco duro... ...y se los llevó a Londres y los mezcló allí. ¿Y el resultado ha quedado...? Yo creo que está muy bien, es un disco muy muy muy redondo... ...bien de sonido, los temas, el diseño, no sé... ...yo creo que qué te voy a decir, ha quedado muy muy bonito. ¿Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco... ...o lo habéis hecho este disco todo vosotros? Siempre intentamos abusar de los amigos, que para eso están, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tenemos a, a José Lastra y a Aritz... ...que estaba haciendo programaciones como, como en el disco anterior luego también he kites de splitchaspisapi rubén justo fue padre cuando entrábamos a grabar y, y kaes nos echó una mano vino en un dos días se aprendió todos los temas y grabó tres de los tres de los 13 temas ¿no? entonces pues bueno en tres temas está kites y justo ahí en uno en Oyu, están los dos hay un cacho que rubén también está tocando hace unos días volvió rubén y grabó entonces kaes también está con nosotros como colaborador Luego Dave también ha metido unos sintetizadores y un piano y ha silbado en una de las canciones y pues tuvimos el placer también de conocer a su hija que estuvo una semana con nosotros también en el estudio y ella también estuvo silbando en un tema, entonces pues bueno... Eh, un poquito de todo. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? Un poquito de qué van las letras. Bueno, al final eh, las letras van de sentimientos y que cada uno los coja hacia donde quiera llevarlos, ¿no? Mm. Son letras abiertas que, que tienen diferentes significados según quien los lea y cómo los sienta. Y eso pues por lo menos es a mí, lo que a mí me gusta, ¿no? Poder escuchar una canción y poder crear tela tanto que que ...pensar que esa letra es para ti y solo para ti, ¿no?... ...y si al final das explicaciones de lo que estás contando... ...esa magia se pierde... ...yo creo que, bueno, se habla de sentimientos... Y, ...y de situaciones de hoy en día... ...de cómo está la sociedad también... ...intentando siempre mirarlo todo de una manera positiva... ...y contarlo sin más, sin más tapujos ni nada, lo que hay... Y, bueno, y que cada uno se lo lleve a lo suyo y que y que lo disfrute. ¿no? Uh -huh. eh, dentro de la banda C.A.M.A.I.S., ¿quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un poquito los temas para, digamos así, plasmarlos? Ya, bueno, las letras las hago yo y al final la manera es, eh, pues, eh, cuando hacemos un tema lo, lo vamos haciendo todos juntos y yo voy improvisando una melodía en, pues, en inglés, como digo yo, uh -huh. pues al final vas diciendo palabras sueltas en inglés ...y otros soniditos extraños... ...y al final es... ...todos esos ruidos que has hecho... ...vas encajarlos en una... una ...con una letra uh -huh. ¿no? ...y entonces pues voy... ...escribiendo diferentes cosas... ...que se me van ocurriendo... ...que me apetece o que me gustan... ...y les intento dar forma de alguna manera... Uh -huh. eh, ...hablando un poquito de la portada del disco... ...de quién ha sido idea... cómo surgió esta portada... ...y digamoslo así... ...pues el, el diseño es de David González... ...es el, el bajista de Barry Charrack y, uh -huh. y Cobra que también es colega, también hizo el anterior y el Morfina también y, y estuvo también en el Sortus. Y bueno, nosotros eh, cuando nos dijo, venga, vale, pues le dijimos, queríamos que él fuese el diseñador, ¿no? Es un amigo y al final pues tienes cerca para para poder, pues como te decía antes, abusar de los amigos, ¿no? Y, y le tuvimos, le comentamos, bueno, nos dijo, ah, ¿cuál es el título del disco? Y va, se llama da. y lo único que le salió es hijos de puta, ¿no? Como... <risa> no sabía muy bien cómo podíamos sí. cómo podía diseñar algo con, con tan solo esa palabra, esa palabra ¿no? Sí. que es es, ¿no? Entonces, bueno, nos pidió que por favor le definiéramos en pa diferentes palabras qué era para nosotros sea más, ¿no? Y el, el disco también sale en el diseño una lista de palabras sí. que es lo que nosotros sentíamos por sea más, ¿no? O qué era para nosotros. Y hablamos de vida, hablamos de, de pulmones, hablamos de amor, de amigos, de amistad, de pues bueno, Todo así, ¿no? Uh -huh. Entonces se le ocurrió las sensaciones de los árboles Haciendo como unos pulmones, haciendo un corazón Que da sensación de vida, ¿no? Y da uh -huh. como, no sé, es, es algo que realmente impresiona el, Lo que es el diseño sí, Y había... va mucho, va mucho al final con el disco, ¿no? Uh -huh. El título del disco da cómo surge ¿Le tuvisteis que dar muchas vueltas a la cabeza o...? Bueno, al final fue una cosa un poco natural eh, El disco tiene 13 temas que son muy, muy diferentes entre sí El único hilo conductor es que eso es se amáis, o sea, sea amáis da. Entonces, eso fue uno de los puntos para tirarnos hacia el da. Y el otro era que había mucha gente, muchos amigos nuestros estaban preocupados porque decían, joder, de repente vais a trabajar con, con un productor internacional, justo el productor que ha hecho de Cure, pues que tampoco tiene mucho que ver con vosotros o lo que sea, y estaban preocupados de, ¿qué vais a hacer ahora? ¿no? Y venían al estudio y de repente, uy, pues esto sea amáis, aún sea amáis da y entonces pues bueno pues ahí decidimos que que era sea más da y punto eh, antes de hablar de los conciertos de los directos vamos si te parece escuchar un tema del disco ¿cuál te gustaría que la gente escuchase? ¿cuál digamos es el tema digamos así referencia de la banda? Uf, es que justo hay, hay un montón muy muy diferentes pero bueno para oír algo un poco con marcha y para moverse un poco yo escucharía Bibiotes Viero que es mm. la la segunda oh Uruen Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a, con Ayora Rentería, vocalista de la banda Seamáis. Y lo dicho, vamos a hablar un poquito de los eh, conciertos, eh, de los directos, qué repertorio tenéis para presentar el disco. ¿Lo vais a incluir todo lo que es este disco? ¿Vais a meter temas de discos anteriores? ¿Os gusta algún tema de la maqueta? Todo, todo no se puede meter, porque son 13 temas y si te plantas ya haciendo los 13 temas... <risa> lo que se acaba el, el concierto el concepto, con es. solo con el disco casi casi, ¿no? Entonces, pues bueno, pues va a haber, la mayoría van a ser temas del DA porque al final mm. es lo que estamos presentando y queremos enseñar a la gente, pero hay temas que no puedes dejar. Ya después de sete, siete discos, más de 70 temas, hay que hay que hay un montón de temas que tienes que tocar sí o sí, ¿no? Sí, los más míticos, ¿no? Díganos Eso, sí, es, gente... bueno, y aparte no solo porque los, la gente los pida, sino porque nosotros también los necesitamos, ¿no? Un mm. tema como Electricitatea, TEA Para mí es vital en un concierto, ¿no? Y mucha gente también nos lo, nos lo pide, ¿no? Pero yo creo uh -huh. que tiene que estar porque sí. Y, y bueno, y ahora ya negua y Andata no puede faltar, eso está clarísimo porque la gente también lo necesita, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tocar principalmente temas del DA, pero sin olvidarnos de, de lo que hemos hecho anteriormente. Uh -huh. El 14 de diciembre presentáis el disco aquí cerquita, en Atarrabia, en uh -huh. la sala Totem. Eh, ¿Qué Sea amáis nos vamos a encontrar alguna sorpresita por ahí pues va a ser el se amáis con toda la fuerza y con todo el alma del mundo intentando hacer un, un bolazo para uh -huh. que para que la gente se enamore de, de este último disco y de y de lo que hacemos al final no eh, aparte del concierto de la totem tenéis fechas a corto largo plazo para presentar el disco en directo Sí, tenemos justo por hemos decidido en diciembre y enero hacer muy pocas fechas cada una en una rialde para que no para dejar espacio para presentar bien da, ¿no? uh -huh. Para que sea un concierto sobre el último disco y luego ya más adelante a partir de marzo haremos ya pues a saco, ¿no? Pero por ahora estamos respetando lo que es un concierto por por el Realde y vamos a estar el 14 en en la Tótem, uh -huh. el 19 vamos a estar en Donostia, en Gasteizena el 26 en el Café Anchoquía de Bilbao y el 5 de enero nos vamos a la Jimmy Jazz de Gasteiz. Y luego ya hasta marzo pues no, no hacemos más. Uh -huh. Es para dejar un poco espacio también para, eh, con esos conciertos al ser tan pocos, tienes eh, tiempo para hacer un poco un concierto largo para poder presentar bien el disco. Uh -huh. Luego ya los que vengan pues al final son más de batalla, con más bandas o lo que sea y hay que... Pues eso, y hay que hacer conciertos más cortos y tienes Ajá. que quitar del repertorio, hay que quitar claro. muchas cosas. Y luego también, bueno, el 14 estaremos con, con Opium en, en, la totem, en la Totem, que no se olvide también, Ajá. que no vamos a estar solitos en ese concierto. De los 13 temas que se incluyen personalmente, no te voy a decir con cuál te quedarías, pero sí cuál crees que es el más diferente de ese Amais que ha hecho hasta la fecha, digámoslo así. Yo creo que el más diferente podría ser el de, el de Da o el de Urbil, uno de los dos. Pero uno de los temas que a mí, por ejemplo, me, me pone más es el, es el último, el de Bill, Daco. Uh -huh. Pero igual es más Sea Mais que otras veces. Pero bueno, si es algo diferente tiene que ser, pues eso, Urbil o, o Da. que ha sido para Sea Mais lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha? Pues lo mejor todo es haber llegado hasta aquí, tener siete discos, estar orgulloso de lo que haces y, y ser capaz de ponerte a ti mismo los pelos como escarpias, que eso no, <risa> no es poco. Uh -huh. Y peor, no sé... Uh, Pues no sé, no, no te sabría decir. Igual es porque prefiero ni pensarlo. <risa> o sea, no ha sido todo un camino de rosas, uh -huh. pero tampoco me voy a acordar de lo malo. Prefiero sí, acordarme de lo bonito. Es. Eh, siete discos, todos ellos en estudio, eh, ¿directo? ¿Directo por ahora? No, grabamos en su día un, un DVD, uh -huh. no que aparecía con el con el disco Morfina por nuestro décimo aniversario, y sí que lo hicimos con imagen, no directo directo solo. Bueno, eso sería de planteárselo si nos apetece o no, pero bueno, por ahora justo... Teniendo el <risa> séptimo disco todavía caliente entre las manos, no no vamos a adelantar acontecimientos. El disco ha sido autoproducido por vosotros. Los sí. anteriores discos tenían sello discográfico, como has dicho, los dos primeros con GOR. Sí. Eh, ¿A qué se debe la autoproducción de este disco? ¿Os habéis cansado eh... un poquito de las discos gráficas? Ha sido un camino natural. Nosotros sacamos los dos primeros discos con GOR. El tercer disco lo sacamos con, con Gastelupe. Y mm. ya ese disco, la mitad, lo pagamos nosotros y luego cuando sacamos el siguiente disco que es el el Sortus también con Oyuca, por mucho que estaba Oyuca, lo pusimos todos nosotros. Entonces, Ajá. una cos, pues al final te estás autoproduciendo tú mismo, estás poniendo tú lo que es la pasta y mm. el y el trabajo de hacer los temas. Entonces, mm. el siguiente era paso era natural, ¿no? Con el Morfin al final pues lo autoproducimos nosotros y tuvimos la ayuda de de Muy Bomberenea. Bueno. Y con el ERA también y este disco como era Se Amaizda, para nosotros era importante que ya fuese ya pues totalmente nuestro, ¿no? Y, y vamos a estar en Durango, vamos a tener nuestro propio stand también para para bueno. venderlo. Uh -huh. Es como un, un paso natural. Al final pues estás haciendo tú las cosas y pues pues las llevas adelante y ya está. Uh -huh. Que aparte del disco vais a vender también merchandising, vais a incluir, vais a vender discos anteriores? ¿O? En en Durango va a haber no, no. discos anteriores también a la venta, eso sí. Uh -huh. Y, ...y luego en los conciertos pues sí, llevaríamos nuestras camis... Y, ...porque los conciertos también va a estar a la venta... eh uh -huh. ...no solo en Durango y tal... ...bueno ahora en este momento está a la venta por internet... ...en nuestra página web... ...y que puedes comprar el físico, tanto físico como, como digital... Y luego en durango va a estar en el estan que vamos a tener nosotros y a partir del 9 de, de diciembre ya va a estar en las tiendas y en los uh, conciertos siempre ¿Qué se amáis para se pues yo creo que lo es todo o sea no, no yo no me puedo imaginar a una, una vida sin seáis o sea no, no me lo puedo imaginar sin hacer temas sin estar cantando sin estar con los tres gañanes eso no no me lo puedo no me lo podría imaginar no me lo uh -huh. podría imaginar para mí es un privilegio tener esto yo creo que se nos ha dado Eh, mucha vida, nos ha dado cosas muy especiales que eso no, no te lo da cualquier cosa. Uh -huh. Ya que lleváis muchos años en esto de la música, ¿cuáles son los sueños de Sea Mais a largo corto plazo? Pues eh, para soñar, pues comernos el mundo, ¿por qué no? Uh -huh. Pero pues que la, que la mayoría de gente, que, que lleguemos a la mayoría de gente que podamos uh -huh. ¿no? Y, y, y seguir tocando, seguir haciendo directos, seguir disfrutando de esto y lo más importante, o sea, En este momento, el mayor sueño yo creo que es seguir gustándonos a nosotros mismos porque así es mucho más fácil gustar al resto, ¿no? Eh, ¿Los demás componentes de la banda son? Pues eh, piti y Imaz está en la guitarra, Asier Basavia la batería y Rubén González en el bajo. Y para terminar, ¿algo que me haya dejado? ¿Qué, qué, qué quieras decir? Pues yo creo que hemos hablado de todo un poco. un poco. Ya no sé si tengo ya la cabeza que me he vuelto <ríe> medio loca, pero yo creo que más o menos está todo contado. Pues Ayora, voz de la banda, gracias por haber venido. Es que recasco eh, Vosotros. suerte con el disco y el venga. 14 de diciembre nos vemos en Atarrabia venga va Agur vale, Agur que hemos realizado a una de las componentes de la formación Seamais, más concretamente a la vocalista de la banda Ayora Rentería para presentarnos lo que es este su nuevo trabajo discográfico, séptimo trabajo discográfico DAV, que por cierto está en la calle, pero a través de internet lo puedes comprar y la semana que viene, por supuesto, en la Feria de Durango, en las tiendas lo podrás encontrar a partir del 9 de diciembre Música Y con la música de Seamais que te vamos a decir adiós, nos acercamos peligrosamente a las 7 y media de la tarde y es hora de comentarte lo que hemos escuchado y lo que hemos podido disfrutar en la tarde de hoy en el programa de Buscal Música aquí en Berriozario y Ratia, en la sintonía del 100.8 de la FM. Novedades, hemos escuchado lo nuevo de Corronchi, hemos escuchado lo nuevo de Gobernors, Y hemos escuchado lo nuevo del de del cantante de Berriozar, Javi y Surieta Además, hemos escuchado la buena música, la buena caña Que nos trae desde Estella y Flitter Os hemos dado a conocer la agenda de conciertos para los próximos días Y también hemos eh, dado a conocer dos noticias El adelanto del nuevo trabajo discográfico de Urz Y el adelanto del nuevo trabajo discográfico de Boca Nada La gente de Berriozar, que el día 16 de diciembre sale a la venta lo que es su tercer larga duración Y en estos últimos eh, minutos de programa se ha pasado por aquí a Yora Rentería de Seamais para hablarnos de este su séptimo trabajo discográfico y para hablarnos un poquito de la trayectoria musical de la banda Seamais, formación de Bilbo. Y con ellos y con Seamais nos vamos a ir... Será hasta el próximo jueves Donde estaremos de nuevo contigo En la sintonía del 100.8 En la sintonía de Berriozario y Ratia Para traerte todo lo relacionado Con la música local La música que se realiza en Euskal Herria Eso sí, ya sabes que este tu programa También lo puedes escuchar Lo puedes volver a sintonizar Tanto el sábado como el domingo También en la misma franja horaria De 6 a 7 y media de la tarde Nos quedamos con Da Nos quedamos con Seamais Y nos quedamos con el noveno corte del álbum Vortex Volvemos La semana que viene será ya diciembre Hasta la semana que viene Agur Oh